Mucho el contacto con Radio La Barría ¿Cómo estás Patricia? Hola, buenas noches Bueno, contanos un poco ¿Qué es lo que acontece esta hora de la noche, Patricia? Sí, viste, ante tanta lluvia Hemos decidido con la comisión de festejos este Mañana teníamos el acto protocolar uh -huh. Así que, bueno, lo, lo vamos a, a suspender ¿Tiene fecha ya de...? Y el, ya? Porque el acto protocolar no se hace en, en la Plaza Libertad Se hace en la plata, en la Plaza de Eficiencia y Trabajo Entonces, bueno, lo vamos a decidir mañana, vamos a ver si cómo está el tiempo, porque se iba a descubrir una placa también, así que seguro que eh, lo iremos a hacer el viernes, el acto protocolario. Bien, en principio sería el viernes. Sí. Bien, bien. Ah, eh, ah, Creemos que mañana este lo vamos a decidir bien, vamos a ver si cambia el tiempo y... Eh... Y lo haríamos el, el acto protocolar el viernes. Recordamos que las actividades van hasta el 13 de noviembre del domingo. Claro, el domingo se hace la fiesta en, en Plaza Libertad. Patricia Capo, muchas gracias por el contacto con Radio La Barría. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Gracias a vos. La gracias.